Le damos la bienvenida nuevamente al huerquén de la comunidad del departamento de Pueblena, Genaro Veroiza. Buenas tardes, Genaro. Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida por acá. Buenas tardes, Juan Pablo, para vos y toda la audiencia de Radio Tirmés. Genaro, estábamos siguiendo el caso del de puestero Raúl Pino, que estaba siendo medio perseguido, se podría decir, judicialmente se lo quería... Eh, se lo quería erradicar, digamos, de, de su lugar de vida, un desalojo a todas vistas ilegal, siendo que este, la comunidad tiene garantizado por ley el, el, el acceso a, a su territorio. ¿Qué es lo que está pasando con el caso de, de este puestero, digo, de, del señor Pino? Eh, así es, Raúl, así es, eh, Juan Pablo, el días atrás habíamos tenido una novedad donde se lo intimaba a desalojar el puesto que ocupaba. Esta semana, el día lunes, estuvimos reunidos en el Superior Tribunal de Justicia con autoridades eh, de allí y pusimos en conocimiento la situación en términos generales de lo que implicaba esta decisión judicial y hoy como estaba pactado el desalojo eh, llegó una notificación del juez Gerardo Bonino, del juzgado civil número uno de General hacha donde se desestima el desalojo, al menos eh, ordenado por ese juzgado, hasta tanto en cuanto se resuelva la situación de fondo. Esto para nosotros es una muy buena noticia, ya que eh, algún ruido trajo todas estas reuniones y toda esta situación, porque estamos hablando de un estándar de derecho alto eh, máxime tratándose de que eh, el país, el Estado argentino es firmante del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo celebrado el 7 de junio del año 1989 lo que le da una jerarquía de orden constitucional en el, el quehacer jurídico de la República Argentina Así que estamos más que contentos y sobre todo eh, agradecidos a ustedes por el espacio que han brindado, que han permitido visualizar esta situación, que muchas veces quedan tapadas o quedan por ahí en el olvido y no, no sale a la luz. Así que para nosotros es una alegría y es un paso más de unos cuantos que tenemos que dar. Era lo que me estaba surgiendo en la cabeza, Genaro, preguntarte cómo fue este recorrido para llegar tan arriba en el Poder Judicial de la provincia. Te comento un poco en contexto. Las comunidades originarias son sujetos de derechos específicos por la Constitución Nacional y por la Constitución Provincial. De hecho, eh, hay probadas razones y jurisprudencia en los estrados judiciales de la provincia de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza, falta La Pampa y hacia allí vamos y aquí estamos, donde se ha fallado a favor de las comunidades originarias en temas de desalojo. Estamos a la puerta del... Del, de la primer jurisprudencia que se va a sentar, me atrevo a decir en la provincia de La Pampa con esta situación porque desde el año 2017, Raúl Pino tiene la personalidad jurídica de la comunidad que le integra en trámite ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en Capital Federal entonces ¿qué quiere decir eso? que no es un, es un sujeto eh, no es un simple puestero, al tratarse Una comunidad originaria, su estándar de derecho es alto, máxima habiendo una ley que impide su desalojo. No se lo puede desalojar bajo ningún punto de vista. Con este último decreto en necesidad urgencia firmado por el presidente de la Nación, iba a ser la provincia de La Pampa la primera en, en, en, en faltar a ese decreto presidencial. Eh, entonces, nosotros eh, tenemos la decisión y la disposición para apelar a las instancias superiores que así lo requieran exponiendo las razones, los fundamentos jurídicos, históricos, antropológicos que se requieran para que se dé marcha atrás con toda esta situación como se viene dando. Para nosotros es una señal muy buena esta. Definitivamente, definitivamente. Y un corolario, se podría decir, Genaro, de una, de una recorrida que no me por ahí no me contaste, pero ¿cuántas puertas hubo que golpear? Eh, varias varias puertas eh, sobre todo el ejecutivo a través de la ley 2876 que no quisieron eh, garantizarle el derecho a su tierra eh, a Raúl Pino y otros organismos más que en su oportuno momento vamos a, a pedir que eh, brinden su explicación porque así lo deben hacer ahora el último el, el último caso de, de, de, de, de un desalojo así que hubo eh, ocurrió hace muchísimo tiempo y quería poner un poco en contexto eh, esta situación del convenio 169 de la organización internacional del trabajo como te repetía anteriormente que se celebró el 7 de junio del, en el año 1989 donde se garantizó en todo el planeta los derechos de los pueblos originarios. Ahora tiene un antecedente muy interesante desde el punto de vista histórico y en relación a nuestro país. Este acuerdo se celebró en Ginebra, Suiza. Ahora, ¿por qué tiene importancia con nuestro país? Porque el, el primer país en utilizar eh, este convenio o la fuente de... de La inspiración de este convenio, partió de un acontecimiento celebrado en septiembre del año 1816, cerca de la actual San Carlos, provincia de Mendoza, en un pueblo que se llama La Consulta, y se llama La Consulta justamente porque allí el general José de San Martín, a través de una carta enviada a los pueblos originarios, les solicita una reunión y una autorización para pasar por sus tierras, le dice el general, solicito autorización para pasar sobre por vuestros territorios, a lo cual necesito su consentimiento y necesito su autorización. Así se reúnen por varios días el general San Martín junto a los jefes de Huelche, que justamente asistieron de esta zona de La Pampa también. En ese tiempo el que asistió fue Huentecurá, el cacique Huentecura, padre de Juan Calfucurá, el llamado señor de las Pampas, eh, una figura olvidada, de hecho ahí en Santa Rosa lo podés ver ahí en, en un hotel que hay un cartel grandote que dice Calfucurá. Ahora, una vez conseguida esa autorización por parte de San Martín, no solamente le ofrecen eh, carne, abrigo, sino que le brindan toda la información de cartografía que necesitaba para hacer el cruce de los Andes en ese punto. No fue el sargento mayor Álvarez Escondarco quien ideó todo, sino fueron los rastreadores de los pueblos originarios quienes fueron indicando cuál era el mejor momento y el mejor lugar para pasar. Ahora, dicho todo esto, cuando se reúne eh, el Congreso en Ginebra, evalúan a través de todo el mundo cuál era la mejor idea, y encontraron que en la época, sí, estoy hablando de 1816, cuando se realiza ese parlamento, fue una idea innovadora, o sea, el padre de la patria, San Martín, no solamente llevó la, la, la, la valerosa hazaña de, de libertar eh, esta parte del continente, sino que... Eh, su actitud frente a los pueblos originarios de respeto de una consulta libre, previa e informada, motivó en gran parte también eh, el hecho de este convenio que después resulta eh, para todos los pueblos originarios del mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en una en un verdadero avance, se podría decir, en materia legal en nuestro territorio, en nuestro país, este con este reconocimiento a los pueblos originarios acerca de los derechos a elegir si integrarse a nuestra sociedad o mantener su cultura, sus tradiciones, Este, y bueno, y también lo, lo que tiene que ver con el acceso o con la garantía de, de la permanencia en los territorios de, esto, de, de, de, de seleccionados, digamos, por el, por el pueblo del que se tratase. Genaro, la verdad es que es una historia hermosa, de nuestra de una página de nuestra historia que es fenomenal, y que bueno, esto nos ayuda también a entender un poquito por qué el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo tiene estos alcances. Este, esperamos, por supuesto, ser parte del mecanismo eh, que usa la sociedad para mantenerse informada, Genaro, sobre todo ante estos avances que tienen que ver con la mera mirada capitalista sobre las propiedades y demás. Sabemos que los pueblos originarios tienen otra forma de relacionarse con el suelo. Te estamos muy agradecidos, Genaro, y esperamos que les hagas llegar un saludo tanto a Raúl Pino, como a las demás personas de la comunidad Mapuche, bueno, chao, y bueno, tenés el micrófono a disposición, pero desde ya, gracias Genaro A ustedes de lo profundo de nuestros corazones, de los afectos más caros que tenemos del apego hacia esta tierra, un saludo y una inmensa gratitud por poder difundir toda esta problemática y lo que nos sucede día a día. Gracias, gracias. Que tengas buena jornada, Genaro Hasta pronto. Hasta pronto.